Eso de que no entra mi llamada ya no es pretexto porque ahora tienes arroba quiero una broma. Y en esta noche tengo a María. ¿Qué onda María? ¿Qué haciendo, mija? Pues aquí en casa con mi familia. ¡Ay, qué padre! ¿Y quién es la familia, María? Mi esposo y mi hija. ¿Tu esposito? ¿Cómo se llama él? Alexander. ¿Y tu chiquirringuilla Danae. ¡Órale! ¿Y qué edad tiene la hija de ambos? Tiene dos años. Porque bueno... Danais es hija de Alejandro, ¿no? Sí, sí, sí, claro <risa> Digo, porque ya todo está tan moderno Que están juntos, pero que no son hijos Y que del otro, y que quién sabe qué Cada historia que escuchamos en el Panda Show Pero bueno, Mari, platícame ¿Para quién la bromita? Pues esta broma va a ser para mi suegra <risa> ¿Qué se llama? Karina. ¡Órale! La mamá de Alexander Sí, la mamá de Okay, ¿Cuánto tiempo llevan juntos, Alexander y tú? Cuatro años Órale, pues no tanto. ¿Y qué bromita para tu suegra? Pues la broma se trata pues de decirle que su hijo y yo ya nos vamos a separar. Oye, ¿y ¿cuáles van a ser tus argumentos? Échale. Pues que él toma mucho, que tiene los mismos, pues sí, los mismos gustos de su papá, de mujeriego, de borracho, que no llega a la casa, que pues esa fue la educación que entre ellos dos le dieron, que por sus errores que ellos cometieron, por eso él es así. Ok, entonces tú estás harta Llegaste a tu límite Y sí. prácticamente le vas a echar en cara Que por las malas costumbres Y no corregirlo a tiempo ah, Tú y tu hija están pagando Las consecuencias sí, ¿Participa Alexander o no? Sí, sí participa okay, este y qué es una ida rotunda Te regresas a tu casa, te llevas a tu hija uh -huh. Que se vaya el gordo ¿Para dónde la vamos a llevar? No, que okay, yo me voy Yo me voy de la casa y me llevo a mi hija Ok, sí. perfecto ¿Y el otro está que impertinente? Sí, pues él ya entra después Que él va llegando y que llega Igual como cada ocho días borracho Que sin dinero Y que pues este es el ejemplo que le dieron No, espérate, pues más bien que ya llegó, ¿no? Por eso le estás hablando ah, bueno, o sea, sí, Porque sí, llegó sí. borracho y todo lo que estás diciendo Porque sin si dinero, apenas va a llegar <ríe> como cada ocho días. Claro, ok, perfecto ¿Estás lista, mija? Mi sí, listísima Vamos a divertirse porque las bromas están en el Panda Show Mmm, bromas Saludos desde Ciudad del Carmen Campeche Norma Norma Yicenia Camacho Cantoral. Te estoy escuchando de la 100.5 Las bromas en el Panda Show Claro, música. La mejor FM Excelente Aquí está vas El WhatsApp para saludos es 55-760-726-32 Bueno Hola, buenas noches, suegra Ay, ¿qué pasa ella ¿Cómo está? Bien. ¿Ustedes? Pues, más o menos. Muy bien. ¿Por qué? Pues, por los problemas que tenemos con Ale. ¿Por qué? Pues ya desde ese tiempo él ya llega muy tarde a la casa. O sea, yo le hablaba para comentarle que pues él ya tiene tres muy raras conmigo. ¿Por qué? Pues ya desde semanas atrás ya él no llega o llega muy tarde. Cuando llega pues ya se pone muy muy grosero. Eh, ...ya no ve por aquí, por la casa... ...por nosotras... ...¿y eso por qué? ...pues no, no sé... ...la verdad no no sé qué pasa con él... ...él ya nada más se justifica que por su papá... ...él está tomando esta actitud... ...que porque como es él... ...y la saca mucho el tema usted... ...que por los errores que usted tuvo... ...con él... ...pero pues si él ya estaba bien... ...pues sí, él ya ve que ya está portando bien... ...pero de repente él fue de que... ...tomó un cambio muy... ...repentino... Y pues para nada bueno, uh -huh. entonces pues él él echa mucho la culpa ¿Ah? pues a usted y a, a su papá, Ay, pues que sí, por sí, eso sí. le está tomando esta actitud y pues ha llegado ha llegado tomado sí cada ocho días Ay. pero pues, pues igual alguien con no sé con quién esté contando, no pues es que según él dice que se queda con los de su trabajo, por eso salvo que ¿no? ¿Eh? bebé ahorita llegó súper tomadísimo, se puso de impertinente y uh -huh. fue por eso que le decidí llamar porque él pues ya se pone muy pesado y yo le quería comentar pues de forma directa que por su culpa pues su nieta y yo pues hemos pagado platos rotos. Oh Dios. Uh -huh. Entonces pues la verdad ya no sé qué hacer. Pues he tomado la decisión de que pues yo ya no quiero estar con él y ya me voy a ir con Vanessa. Si usted y su papá le hubieran enseñado a ser hombre responsable, yo creo que otra cosa hubiera sido y nada de eso estuviera pasando. Pues no, pues es que no es, no, porque pues yo lo enseñé. Ahorita pues yo pues no me siento culpable porque pues ahora sí la actitud que está tomando vale pues es, no sé por qué. No, pues es lo que yo también lo he platicado con él muchas veces y por eso perdamos. Pues, Porque él me dice que pues esta es lo de la educación que ustedes le dieron, que el ejemplo que ustedes le dieron, porque siempre estuvo de un lado para el otro, nunca tuvo un lugar estable ni una familia. Bien. Entonces pues ahorita sí, pues él pero... dice que él no está acostumbrado y que pues no, él ya no quiere tampoco pues hacerse bien responsable. Y pues yo creo que todo esto que está pasando, pues es por ustedes como papás. Pues es que no, hizo porque mira, pongamos, yo te lo pongo así tu mamá, tu papá se separaron y no por eso tú le vas a decir a Lea, yo ya me cansé de hacer comida, de ver a tu hija. ¿Sí me entiendes? O sea, ya es como poner cosas que que no, hija. No, o sea, yo, yo siempre estado al pendiente de él, de mi hija, <risa> pero pues él, la verdad, no, y ahora sí que pues Pues ahora sí que con que usted ponga su bolsita de a muerta, nada, de esto se va a solucionar. Porque pues ya las cosas están y lo, yo lo he platicado con él y él siempre me saca que usted y su papá. Aquí no mete ni a Vané ni a su hija, ni a mí. Simplemente me dice que es por ustedes, por como ustedes lo llevaron desde que fue un niño. Pues no, hija, eso pues no. Ya les lo está justificando también y pues no, hija. Porque cómo es posible que primero estaba bien contigo y de ahorita de la noche a la mañana empiezo a hacer cosas que no, no, pues fíjese, mis sí. papás también se separaron y no por eso soy una una mala mujer, yo veo por mi por mi esposo, por mi hija y soy sí. una buena mujer, una buena esposa, una buena mamá. Es, es lo que yo te estoy diciendo, hija, es lo que yo te estoy diciendo, que no porque tus papás se separaron, tú tomas esa actitud como a ley, le echas la culpa a tu mamá y a tu papá, Pero, ajá, y aquí es lo que él hace, y no hace otra cosa más que echarle la culpa a ustedes. Y, y a usted por los errores que usted cometió, que por el dinero, que desde que su papá se fue a Estados Unidos, usted lo que hizo con el dinero, usted sabe perfectamente de lo que le habla. Entonces, pues, yo no sé qué pues hacer. Sí, pues, hija, pero pues ahora sí que ya le como... Mira, eso ya, discúlpame la palabra, pero ya es algo bien pendejo de parte de Ale también. ¡Ay! Porque sí. las cosas ya pasaron, y ahí no por eso se tiene que portar así contigo ni con la niña. Sí, no, no y yo le he aguantado muchas veces porque esta no es la primera ni la segunda vez. Ya se han, ya han sido semanas para, ya van para meses que esto sigue igual, igual y ya la verdad ahorita ya no pudiera pues aguantar. ¿Tú no me dices no? No, ya sabe que porque pues no me gusta estar, meterle causando molestias ni nada. O sea, yo quería estar tranquila pero ahorita llegó, se puso impertinente, se puso muy pesado y la verdad es que yo pues ya no supe qué hacer y más porque aquí está la bebé y está despierta y ahorita dónde está está aquí afuera de la casa ya me voy ya vienen por mí a ver ¿Eh? si ahora sí puede poner en lugar a su hijo eso es que yo qué puedo hacer por primera vez le habla? dice que se comporte como un hombre mire ya está aquí está hablando? Hablando. hablando con tu mamá Alberto Samuel bueno bueno qué pasó contigo Ale qué pasó de qué por qué no estás bien con Mari Y con ah, la ¿Tú por qué te metes? Eh, Preocúpate por él no, pero... Mira, aquí no te metas Yo estoy aquí viendo lo mío Sí, Ale, pero no tienes por qué estarte comportando así con Mari y la niña No, por eso ¿Para qué para qué estás hablando? ¿Por qué te estás clavando? Tú no tienes nada que ver aquí No tienes vela en este entierro ¿Cómo no, Ale? No, a ver no Ni me hables así porque no tienes ningún derecho de hablarme así ¿Cómo no soy tu madre, cabrón? ¿Cómo no te voy a hablar así, Alejandro? Es para que estés viendo por Mar y tu hija. Así me hubieras educado bien, que para no ser pinche de... Digamos. Ay, no, no, no, no, no digas eso, Ale. no digas eso, porque entonces, ¿para qué te dices a tu hija? Si tú ibas a pensar de... Pues, eso, ay, si por la ojalá, entonces vamos a hablar mí. de eso, de las hijas, de, a mí ni, ni metas a mi hija aquí. No, sí la meto porque ve cómo te estás portando. Ya está, resulta que ya estás aquí de matiche con mi esposa, yo estoy arreglando mis pelos con ella ya resulta que yo vengo llegando sí, y no está, estás hablando con ella. Por eso Ale, pero Mari no está sola, hijo. No, por eso, pero tú, tú, tú qué te tienes que meter, ya falta que casa Ramón, salte. Pues si Mari no es sola, Ale, a ver qué van a decir sus hermanos y su mamá. Ah, pues que me los avienten de calzones también a los cabrones, ellos también, ellos no tienen nada que ver aquí, ¿Cómo no? Al? Así como tú tampoco no tienes nada que ver aquí. ¿Cómo no? Si eres mi hijo. No, tu pero en, eh, tú estamos hablando de una relación entre pareja. Tú no tienes nada que ver aquí. ¿Cómo no? Al? Debes de estar viendo... Y a ves, más me choca tu voz y más, especialmente cuando estoy pedo. Yo ahorita ando bien pedo. Por eso. ¿Y cuando andas en tu juicio por qué no me dices todo? A ver. Pues no sé, porque... No sé, porque pues... Estoy aquí en la casa, pero ahorita vengo llegando y ahorita ya, según, ya vienen por Mari, sus y hermanos, gracias. y ahorita que ni se aparezcan porque también se los lleva la chingada, unos vergazos se van a llevar. No, Ale, pues tú no tienes por qué detener a Mari. Si Mari ya se quiere ir, que se vaya. Y Le dije ya hasta de yo de llegué de y de ahorita de me está diciendo de que, de que de se de quiere de ir a la de chingada, mira. Yo ya se me puse a armar esos pinches bolsas. ¿Por vas a andar a la chingada? Hay un chingo de viejas, no es la única. Yo tampoco no voy a estar aguantando esas chingaderas. Si yo quiero estar en mi madre, lo puedo hacer. Así como mi papá lo hizo, yo también lo puedo hacer. Pues no, que no ibas a hacer lo que hizo tu papá. No hizo ya ves papá. que muchas veces la gente se equivoca, ¿sí? Pues qué mal, hijo. Y pues ya padre. ni hablamos de lo del bautizo, ¿verdad? Pues ya para qué hablar. Ya, no te comportes así. De todas maneras, aunque tú estés con ellas, no van a bautizar a la niña, ¿no? Porque tú no estés mal y no va a hacer sus cosas. No va a ver a la niña. Ahorita era... Yo a lo mejor ahorita me salgo porque estoy aquí cotorreando un rato aquí afuera. y Deberías de hablar con Mari y convencerla de que no se vaya. Así como tú siempre estuviste aguantando las chingaderas ahí con mi papada, ahorita también tú convencela de que aguante mis chingaderas aquí. No, pues no, ma, no Ale. Si no todas las mujeres somos pendejas para estar aguantando un cabrón. Ya sí, ella se quiere ir y todo yo me sigo, sigo viviendo como yo quiera, como me dé la gana. Total A mi amiga cuando yo quiera la puedo ver, no me la tiene por qué negar. ¿Y por qué no te la va a negar? Si no te lo estás ganando, si las estabas viendo bien, estabas bien, Ale, ¿Qué pasa contigo? No por eso, que a... Por eso mira, si ya no quieres, si ya no quieres estar con Maritola, no, déjala ir en paz. Y van sus hermanos, y déjalos. ¿Para qué vas a hacer desmadre? Nada más estarte aguantando. Pues ya háblelo entre lo que ustedes son. Entrega no sé si arreglas tu y ahí arreglense a ver cómo le hacen bueno qué pasó hija? pues cómo ves hijo no hija está cabrón y ese ale no, ale ya se fue, ya se salió otra vez y con quién manejó tus hermanos pues nada más tienen ellos dos cosas porque ahorita pues mi mamá no puede ya ve que a su hijo todo le vale yo también pensé que había cambiado pero pues al parecer no todo le vale y pues ya lo dijo ¿Sí? usted que Es culpa, pues, de usted y de nadie más. Pues no. Si tantito le hubiera dado educación, usted y su papá nada de esto hubiera pasado. Mira, Mari, si la educación se la dimos, también me dice eso por lo que está pasando. ¡Mari! Es? Mira, ya llegó mi hermana. ¡Mari, ya llegué! Ay, pues ábrele. Sí, ya ya voy. Ábrele, ahorita hablo con tu hermano. Sí, sí. ¿Qué ¿Qué pasó, pasó? Ya vi que se fue ese desgraciado. Va para allá todo borracho. Sí, es ¿Qué? que está bien tomado. Es oh, que dame. no, ya ves cómo se pone. ¿Cómo lo permites? O sea, ¿cómo lo A permites, ver? la verdad? pues es bueno un, no es que lo permita es que simplemente esa fue la educación que sus papás le dieron y te bueno, lo dijimos es que todos sepa. te lo dijimos todos o sea ve nada más la educación estoy, estoy se hablando mal. aquí con su mamá estoy hablando con mi suegra y, y también ella ya intentó hablar con él y no o sea ya no sé qué hacer ya ya me quiero ir bueno a ver bueno bueno qué pasó hijo no pues la verdad aquí viene enojado Bien, bien, bien enojado, bien molesto, bien decepcionado, me vine hecho la raya. La, la verdad que lo que le está haciendo a Alexander, mi hermano, se vale. Y no solamente por Mani, sino también por dana y todo. Y o sea, yo ahorita lo vi, sí, me, le di una cosa, señor Mani, me, me dio ganas de agarrarlo, pero pues, ¿para qué hacemos violencia y todo? Yo creo que mi hermano ha entregado todos son cuatro años aquí, todo ese desgraciado se la pasa tomando y todo, por culpa de usted, ¿para qué no lo educó bien? Eh? A ver hijo, mira, también no me insultes. ¿eh? No, no le estoy Ay, insultando. Mira. ¿Sabe cómo está? ¿Sabe cómo está mi jefa, Matilde? ¿Sabe cómo está? Tiene al Jesús en la boca y todo por el desgraciado de su hijo. sea, si mi carnal el Adriana y todo. Si viene ¿sabe? se arma que el zafarrancho. No se vale, no se vale. Pues hijo, pero pues yo también no le digo que No, no me diga, bien. hijo, llámeme Miguel, no me diga hijo, que yo no soy su hijo, si fuera su hijo yo si fuera educado, yo soy una persona educada, no como el desgraciado de su hijo que todo se le vale. No me diga, hijo, dígame Miguel. A ver, bueno, señor o como sea, como Sí, también no se ponga grosero conmigo. No, no me estoy no poniendo me grosero, entiéndame que ¿sabe qué siente uno? Que le hable a su hermana, que que por mí, que el otro llegó y que he tomado y todos los antecedentes que conocemos. O sea, yo soy taxista, yo trabajo en aplicación, me tuve que venir así, como iba. Pues sí, pero bueno, mira, tanto Ale como Mari sabían. Mari también sabía cómo era Ale, nadie la obligó también. Los dos sabían cómo era. Ale no se puso las pilas, ¿yo qué puedo hacer? No puedo estar detrás de él tampoco. No, no puedo hacer nada, porque no hizo nada. Ese es el problema, señora si usted hubiera engendrado Ay. a una persona, a un hombre en toda la extensión de la palabra no un alcohólico, no un idiota un estúpido, un indecente qué, qué eso es Alexander, eso es, usted y yo lo conocemos ¿quiere bueno, que pues, se lo siga describiendo? pero pues ustedes lo metieron así también desgraciadamente lo metieron así, también. Pues sí, ¿por qué? entonces, ¿por qué ahorita? Eso, eso te pasa a ti, Mari por tener lástima Por, por tener lástima de ese individuo Lo único rescatable es mi sobrina, nada más Pues sí, pero es que yo lo quería Pero ya me di cuenta que él nunca va a cambiar ah, Hasta ahorita me di cuenta Mira, doña Mustia, me voy a llevar a mi hermana ¿Sí? Me la voy a llevar con mi mamá Y le quiero pedir un favor Dígale al A mí no le pidas ningún favor No, no, no, sí No le voy a pedir porque un favor, claro No, doña Mustia Pues no se escucha Ah, ¿y tu mamá qué será? No, no se meta con mi madre Por los antecedentes me... que yo también sé de ella, entonces... Ay, ¿de qué? ¿Los antecedentes de qué? Aparte de Mustia, se pone todavía al tiro. Por eso es que mira a ver cómo estás llegando tú. alterado! O sea, en mi lugar y en el lugar de mi familia. Mire, doña Mustia. Yo nada más, aunque no quiera recibirme el favor, se lo voy a decir. Porque si no... ¡Soy dolor! <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Estaba muy tranquila, ¡Mamá! Muy conciliador, Doña Mustia. Ay, oh. Oye, Mari, qué bonita familia de las dos, ¿eh? ¿o sea que han salido no, pues, sí, soy cañones? Cuenta. Oye, pero, pero cañón, o sea, se ve que por tu lado, por lo que dijo la señora, ha sido una situación difícil, pero uh -huh. también la de Alexander, ¿no? No, sí, no, o sea, sí, pues de eso sí no se niega, por la parte de los dos eh, hemos tenido nuestras cosas, porque eso sí. ¿Y por qué quisieron hacerle la broma? ¿Por qué? Porque he escuchado tus palabras y creo que en realidad hay, hay un mensajito atrás, ¿no? No, sí, eso sí, de que hay un mensajito atrás, sí Pero la verdad es que nunca se ha hablado O sea, yo me llevo muy bien con mi suegro y todo Pero es algo como que por esas partes se evita ese mensaje ¡Órale! Pero no, claro pues... que lo hay, sí, sí, sí Está cañón Oye, y ya hablando <risa> neta, ¿cómo va la relación entre Alexander y tú? ¿Él ya se ha comportado bien? Porque sí hay entre palabras que... Eh, su pasado ha sido medio turbio No, sí, demasiado No, pero desde que nació nuestra hija, la verdad Desde un tiempocito atrás Todo ha sido muy bien todo ha cambiado pues está bien y espero que así siga qué bonito pues yo yo yo voto porque la broma la termine Dana ¿eh? la pequeñita ah, de... ah, sí, sí, sí. y que le diga a Gugu abu bueno vámonos para el cierre le dices oiga señora este perdón que grosera con mi hermano él estaba explicando él está alterado yo le llamé Lo único que le quiere pedir de favor es que le diga a su hijo, por favor, que no me busque y que no busque a su hija. ¿Por qué le colgó a mi hermano ex suegra? Le quiero pedir un favor, este... Sí, sí, sí. Que no a su ex-hijo, ¿ok? Va a ser ex-hija, ex-suegra y ex-nieta. O sea, todo en ex. Vámonos, es que, pero... bueno, señores, marcamos. La diversión está en este cast Show. Mmm, bromas. Hola, pandita, buenas noches. Soy Gaby de Nogales Sonora. Siempre mi familia y yo te estamos escuchando. Mis hijas, mi esposo, soy taxista. Siempre te traigo aquí en la radio sacando choco con los mismos clientes. Te mandamos un fuerte abrazo, saludos. Las bromas en el Panda Show. Claro, música La mejor FM Excelente Perdón por meterme como hermano, pero tenía que darle el color, ¿eh? No, sí Bueno ¿Termí, termí? Sí. Sí. Bueno, bueno, ¿qué pasó, amor? Ahorita que hablé por teléfono me dijo Omar que usted estaba hablando con mi papá. Sí, Ajá, ya sí. veo nada más como usted, nada más hace también puros problemas. No, hija, no, porque éste incumbe a todos, no nada más a mí. No, sí, pero pues él tampoco no tenía pues razón de esto. Pues, hija, porque él es mi hijo, yo también tengo que dar la cara por él, sea bueno o sea malo, Y yo también tengo que decirle a tu papá lo que está pasando y lo que él está haciendo. Sí, pues sí, ya nada más por último le digo que nada más me voy a llevar a, pues, a su nieta y ya de mí pues tampoco no va voy a volver a saber. No, hija. Pues entonces yo ya yo ya me voy. Sí está bien. Sí cuida mucho a la niña. Sí está bien. ¿Qué Te puedo decir. Ya nada más o... quiero hacerle una última pregunta. Dime. Dígame qué tal se oye el panda show. A toda a máquina, máquina. Fue <risa> broma. Fue <risa> broma. <risa> ¿Qué, trazo, ¿Qué? ¿Qué fue? Doña Karina, están las bromas. Las bromas del ¿Eh? programa. Doña Karen es una broma de sus hijos, ¿no es cierto? De Mari, de Alexander, está en la radio. Está en la mejor FM y está en Claro Música es una bromita, ¿no es cierto? Ay, ahorita van a... <risa> Perdónenos Dale, amigo <risa> Ahorita van a ver Ya estoy temblando y ya estoy bien mal Oiga, no señora por... va, no. Perdónenos, pero es que No, no se las voy a perdonar Son de la <risa> chingada <risa> Ya salió el código postal <risa> Ya están todos despertó a su papá, eh Maricha. Ay, no. Oiga, ¿le pues... marcó al ex. Pues <risa> en la, le en la, a... en la <risa> cara suegro para que no haga pedo. No manches. Oiga, señora, perdón, Mandes. es es una broma, déjale, le explico, este soy <risa> del Ah, ¿ha escuchado las bromitas del Panda Show alguna vez? Sí, yo siempre he dicho, se pasan, de lanzan. Pues ahora fue víctima de una broma. Déjeme comentarle que está en 43 estaciones de radio en todo el país por la Mejor FM. Está en todo el continente a través de la aplicación de Claro Música. Eh, se ve que, como le comentaba a María y Alexander, se ve que son una familia íntegra, de buenos principios, de mucha educación. Cosa que nos da mucho gusto. Perdón por hacerme pasar por el hermano de Mari. No iba en el script de la broma, no me lo pidieron ¿Pero por qué se enojó cuando le dije mustia? Pues sí, fue lo que más me enojé porque... ¿Y sabe por qué se lo dije? ¿Sabe por qué? Porque bueno, Mari, Mari la atacó muchísimo Muchísimo, o sea, con todos los problemas que ahí la atacó Y usted así, ay mija, pues si ya lo conocías Pues entonces, pero pues no tú llores, los, jefa. Tú lo no lo estoy viendo. Vas a ver a Alejandro. Federita la quiero. Pero hijo, si sí, sí, hija, si sí, tú ya sabías cómo él, entonces pues, ay, es una lástima. Ah. <risa> <risa> pero señora Karina, en realidad yo no. le preguntaba a sus hijos y si hay un mensaje atrás. Mari, dile por qué la promete y el mensaje. Pues por los problemas que se hicieron hacia atrás, cuando nos contamos Al y yo, que usted pues nada más no quería también, pero sabe que la quiero muchísimo. Doña Mustia O sea, ni porque la nuera Le dijo cochina Le dijo que era una mala influencia Mala madre, todo se le resbaló Ah, pero lo Mustia Sí le enchiló Bueno, pues fue una bromita Doña Karina, cuide mucho a sus hijos Disfrute mucho a su nieta díganme familia cómo se oye el Panda Show. A toda la máquina. El Panda Show. También puedes seguir al Pandita en Instagram. Búscalo como Pandasambrano25. Y esta noche más diversión y tengo a Israel. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¡Qué transita, Panda! ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, papá? ¿Dónde andas? <risa> la neta, estaba me obligué. Iba para mi casa, pero ya me obligué aquí en la autopista porque... Ah, sí, como sí. debe de ser. Una persona responsable, Chintrolo. Uy <risa> <risa> okay, ¿y vas de tu casa qué? ¿Saliste de la chamba o qué onda, Israel? Sí, voy terminando de, de trabajar. Y ya voy para mi casa. Qué buena onda. ¿Y dónde vives? Acá en Necateponc. Charlie ¿no te da pena el <risa> Bueno, oye, platícame, ¿para quién la Bromation, Israel? Para mi señora novia. Ah, tú se... ¿Cómo se escucha? ¿Para mi señora novia? Oh. <risa> <risa> ¿Cómo se llama tu señora novia? Se llama Melanie. ¿Cuánto tiempo con ella? Eh, ya, bueno, eh, empezamos a andar hace como tres años. Uh -huh. Tres, cuatro años, pero hace como cuatro meses que regresamos porque cortamos por ahí. ¿Y cuánto tiempo duró la separación? Casi, casi el año completito, como once meses. Ok, oye, ¿y por qué volviste a tropezar entonces con la misma piedra si ya tu vida <risa> estaba dando otro rumbo? <risa> no, porque yo siempre la quise, no más que terminé. Bueno, ella fue la que ya no quería, no fue por mi culpa, por mí nunca hubiéramos terminado. Y platícame, ¿qué bromita para Melanie? Está cañón, mira, eh, yo estudio en un instituto que es cristiano, de música. Okay. Ah, ok, Entonces, perfecto, estudias música. Así es, ajá, ¿Y acabo vas entrar? todos los días o cada cuándo es la clase? Y voy o todos los sábados, a veces es presencial, a veces es en línea. Ok. Entonces, yo le he contado obviamente a mi novia eh, que entré, que estoy muy emocionado. Yo estoy en canto y ya se cuenta que te seleccionan ahí en canto y me tocó a mí estar en un nivel donde solamente había un estudiante con la maestra y ese era yo. Entonces por eso le empecé a contar a mi novia de que estaba estudiando con eh, con solo con mi maestra y yo y le empecé a contar de ella, pero yo normal y, y como que noté que ahí como que se puso medio celosilla y pues ya entonces este después de eso pues nada más quiero aplicarle a decirle que pues me encontraron el sábado Estuve en presencial que me encontraron con la maestra por ahí o no sé, que la anduve coqueteando. Ah, para esto todas las clases en línea se graban. Entonces pudo haberse dado cuenta el director, el rector, que en mi clase pues a lo mejor la maestra y yo nos coqueteábamos, algo así por ahí. A ver, a la... este, este sábado tuviste tú una clase presencial, ¿estamos de acuerdo? Te entendí bien, ¿no en línea? Ajá, la broma es así. Yo no la tuve, pero ella no sabe porque yo ah. no le contesté todo el sábado. Ella no sabe ¿En qué zona de la ciudad está este, este instituto? No, ese es en Querétaro Por eso me voy todo el día Ah, ok Bueno, dato importante, carnal Porque yo digo, oye, está acá en la Ciudad de México bueno, En el estado Ok, entonces en Querétaro Ok, muy bien Entonces fue este sábado la situación ¿A qué horas supuestamente pasó esta situación Engorrosa con alguien, con la maestra? Eh, pues dentro a las nueve y salgo, a las tres A la hora que quieras Okay, muy bien. Ahora, pero ¿por qué tendría que hablarle eh, hablas tú del rector, que sería mucho, ¿no? Yo creo que sería control escolar. Este, ¿por qué le está marcando a ella y no a ti? Ah, sí, ahí te va. Lo que pasa es que este cuando entré me hicieron me pidieron llevar, llenar un formulario y uh -huh. en ese formulario decía el número de de alguien para cualquier emergencia o algo así. Yo puse uh -huh. el de ella. ¿Y pusiste su nombre? Sí, también. Ah, ok. Entonces voy a poner como familiar, tú eres Israel. ¿Y cuánto tiempo llevas en este instituto en Querétaro, en este instituto de música? Eh, llevo apenas como tres meses, dos meses. Entonces bien poquito, en realidad. Sí, de entrar. ¿Y qué? ¿Entregaste papeles? ¿Es normal, como cualquier escuela, que tienes que entregar documentación y todo? Sí, todo fue en línea, pero sí. Ok, perfecto. Bueno, ¿quieres que le llame y que le diga qué? Pues Llámale y, diga, y dígale que. Me encontraron ahí, que ya no puedo regresar este sábado, porque por ser un instituto cristiano, en todas las escuelas está prohibido, pero en este pues, todavía más prohibido, todavía está. Tener ahí como una relación o cualquier cosa con alguna maestra, alumno. ¿Cuánta tienes? 22. Ok, ¿qué nombre le ponemos a la maestra? Uno inventado, no la conoce. Se llama Adriana. Ok, ¿qué edad tiene? ¿A qué ¿tiene? edad le ponemos? Igual tiene mi edad, por eso está chida la automa. Ok, pues ya está hecha la machaca. Israel, ¿estás seguro de hacerle la bromita a Melanie? Ah, no, no pero pues dale. En directo desde el panda Center, la diversión está en este Casto Show. Mmm, bromas. ¿Qué pasó, pandita? Te hablo desde Catepec de Morelos, de las pieles de Borrego. Te mando un fuerte abrazo y sigue siendo esas bromitas. Ay, me gusta tu mamá, de parte de tu amigo el escocés. Saludos, panda. Ánimo. Las bromas en el Panda Show. Claro, La mejor FM. Excelente. Oh, Dios. El WhatsApp para saludos es cincuenta y cinco siete sesenta siete veintiséis bueno no, hay que revisar todos los documentos sí bueno bueno ¿Qué, qué tal eh, este es el teléfono alternativo donde puedo encontrar permítame un segundo Israel por favor Sí, es este teléfono. ¿Qué tal? Mire, sí, lo tengo aquí en registro, lo tengo como alternativo, su familiar Melanie. Mire, sí. estoy tratando de localizarle al teléfono con terminación 7637. Me ha sido imposible. Mi nombre es Fernando. Le estoy hablando del instituto. Eh, y bueno, este parte de mi función como jefe de control escolar es llevar pues, prácticamente toda la cuestión administrativa por parte de... Del instituto, ¿verdad? Y quiero uh -huh. localizar a su familiar porque fíjese que desgraciadamente el sábado él estuvo con nosotros acá en el instituto con Miss Adriana en la clase de canto. Okay. Eh, una de las cosas que desconocen los alumnos o si conocen es que nosotros eh, digamos por... Instrucciones y por eh, estatutos de la propia institución, pues grabamos okay. todas las clases. Y exactamente uh -huh. a, después de mediodía tomando una de las clases con Miss Adriana, uh -huh. se ve en el video como pues él se le acerca al momento de darle una instrucción de alguna partitura y uh -huh. pues empiezan a besar. Nosotros uh -huh. pues no podemos prácticamente dar por hecha esta situación, eh, no podemos hacernos de la vista ciega y tenemos okay. que pues dar de baja al alumno. Israel, pese que lleva poco tiempo con nosotros, es una excelente persona, lo tenemos muy bien catalogado, pero estas acciones están penadas ¿no? por la propia institución y más tratándose de un instituto cristiano. Entonces, eh, no sé si usted como su tía podría darle la noticia que desgraciadamente por este hecho lo esperamos el próximo sábado, si gusta venir a las 11 de la mañana con su servidor Fernando, y si no, pues también en línea puede empezar todo el proceso para la cancelación y la baja de del instituto. Lamentablemente pasó esto, y ¿le podría dar el recado si es tan amable, señora Melanie? Entonces dice que es baja. Si es baja definitiva, sí, pues imagínese estarse besando con Miss Adriana, yo creo que no son cosas permisibles no solamente en este instituto, sí, claro. sino en cualquier institución, ya sea claro. pública o privada, precisamente uh -huh. aquí se viene a aprender, se vienen a recibir instrucciones, se viene uh -huh. a ser una persona calificada no Entiendo. estar, no, no para estar haciendo romance y mucho menos con, con la maestra, la maestra es joven también, habrá sanciones también para la maestra, se le dará de baja, apenas tiene 25 años ella, ha estado con nosotros más de dos años, desconocemos en realidad cuál ha sido la situación y por qué se ha dado esto de que se estuvieran besando por más de 30 minutos y pues digamos no llegaron al cohecho porque respetaron el aula, pero si sí hubiera sido muy triste para nosotros tener esto lo que sí también quiero decirle señora Melani que esta llamada está siendo grabada para fines de calidad o aclaración en un futuro si ¿Sí me hace favor de hablar con Israel ok, sí, está bien, yo le informo Gracias, qué amable. Hasta luego y disculpe la hora. Gracias, bye bye. Buenas noches. Te llamabas mi <risa> <realidad>? <risa> Sí, no, no. Oye, ¿qué, ¿qué edad tiene Melanie, carnal? Tiene 22 igual que yo, me... Es que yo ya le iba a hacer el comentario como diciendo: Usted es su tía porque parece que es la hermana. Porque se oye con la voz dulce. Oye, ¿y por qué quisiste hacerle esta cargadita, condenado? Pues porque ya no sabíamos... Apenas yo le enseñé el Panda Show así como dos o tres meses y le dije, ya te voy a hacer una broma. Y ya le dije que se le iba a hacer y se lo estoy cumpliendo, nada más que me dijo, no la voy a aguantar, ¿eh? Si, si y no. Uy, uy, uy, pero no sabe por dónde le pegaste. <risa> <risa> ¿Quedaste de verla hoy? ¿Qué onda? No, este... Hace rato estábamos hablando ella y yo así aquí, de otro tema... Y yo me empecé así como... No, maestra, sí está chido, de ¿eh, panda? Empezó ella a decirme que había soñado raro, que soñó. O sea, quedó toda la broma porque soñó que yo le engañaba justo hoy. ¿Ah, neta? Eso me estaba contando hace rato. ¿Te ha mandado mensajes? Sí, ya no me puso. Vale. ¿Cuántos? Me puso poquitos, pero están matones Me puso... Tan matones no, si ni me marcas ya no te voy a contestar Ok, vamos a marcarle ¿Me, me sugieres línea pública o privada? Sí, pública Buen choro, ¿eh? Y prácticamente aquí tienes que reventar Hacer como, ¿qué onda? ¿De qué me estás hablando? Y tener que aceptar la situación Y a ver cómo se pone ¿Estás listo, mi rey? Ya está aquí. Vámonos, marcamos el desenlace de la broma, está aquí en el Panda Show. Mmm, bromas. 78 de la buena nochecita acá desde Pachuquita Voy a mandar un saludito para todos los infieles de acá de las 5, 7. Pantita, me gusta tu mamá, me mando un bechote, un bechote. Las bromas en el Panda Show. ¿Qué la mejor M. Excelente. Es que vas manejando. Bueno Baby, baby, ¿me escuchas? ¿Qué? Eh, oye, este, ¿te marcaron de canción? Sí. ¿Qué te dijeron, baby? Pues nada, que te expulsaron por besarte con la mezcla Diana. Pero quién, ya, pero pues, no, no, no. Melanie, espérame, baby, baby, espérame, espérame. Sóquito Loki te llamaba. <risa> no, ya, mandé otra vez, no, no, no, ya mandas a mí y cuando ya va, suena de decirle cómo se le pasa el show. Ope, espérate, primero estás bien salsa, no, mira, y acá y pensé y me dio, y ya ahorita, ya, luego, luego estás agachando las manitas, papá. Es que, es que ya nos habíamos hecho bromas y hasta me dijo, Bueno, estamos cerca las bromas, pero bromas de infidelidades no. <risa> es la única que le está haciendo. Oye, a ver Israel, ella dónde está porque dijo estoy en clase o algo así, ¿está? en Ella ¿está es en maestra de gimnasio. Ah, y es maestra. Uy, ¿cómo? uy, maestra de gym. Lo que te estás perdiendo por una broma. Chata. Bueno, mira, con ese tonito acá mariador le vas a decir, "Mira, baby, baby, baby, mira, escúchame, este todo tiene una explicación, mi amor, o sea, Sí pasó, pero no pasó. Lo que pasa es que este, la maestra tenía un, este, una basurita en el ojo y me pidió que yo le soplara. Este Y ah, pues bueno. yo le ayudé, pero pues ella se acercó y le pintas como que ella te dio el beso Tú okay. no, tú no, o sea, sí todo tartamudo Porque hay una situación compleja, adversa eh, Sí tienes la culpa, pero pues no sabes cómo limpiarla okay. Te está llamando, contesta la de tres, una, dos, tres, contesta, contesta Bueno, bueno, por favor, escúchame, no me vayas a colgar nada más te, es que están mal entendiendo las cosas baby qué pasó qué te dijeron lo que escuchaste que te dijeron que estuve con un beso con la maestra Adriana Ajá. no la verdad no pasó así y por favor toma cinco minutos mi llamada te lo prometo cinco Israel minutos. estoy en si clases por favor solamente cinco minutos es que no no es eso o sea no no A pasó ver, así pues, escucha ya te escucho ya dime okay, no pasó así no pasó así la maestra tenía ahí una una un ejercicio que teníamos que acercarnos Y pues nada más, por eso. yo no sabía si graban todas las, todas las mm, clases Y la maestra tenía que, pues no se donde nos acercábamos Pues nada más estábamos ella y yo Pues obviamente se acerca más, pero quedó de espaldas a la cámara o algo Porque yo no lo hice Ajá, ¿y por qué no me dijiste que es esa presencia? Es que no sabía que iba a ir y ya te avisé hasta el final Porque ya había regresado cuando, cuando te dije ¿Qué? Ya había regresado cuando uh, empezamos a hablar el sábado ves que te dije que fui con mi pero abuela hasta que... me mandaste una foto que estabas en tu laptop tomando clase no me quieras ver la cara de pendeja Israel, la... no espérame, no espérame sí, por favor a ver está bien sí te la... okay está bien entiendo pero no no no pasó así y okay perdóname por haber no haberte dicho que fue presencial pero no pasó nada de eso pues o sea, así hasta la cámara te captó que vayas a recoger tus papeles Y que fue más de media hora que nada más no pasó más porque ¿Qué pues, no más de media hora? Y si eso es lo que te dijeron, están mintiendo verdad y por eso quiero yo arreglar no, las cosas. No, sí, más, pero no, ya, ya ya neta, están... no quiero escucharte, ¿sí? Por favor, déjame en paz, increíble. ¿Dónde va? ¿Me, están... me dieron de baja no, entonces? Sí. Ah, dame un lo entonces. Cagaste, ya, lo gasté es que... en todo y ¿no? No, no, no, no, baby, te tengo que decir nada más No, te no, baby, te tengo que decir lo más importante nada más. ¿Cómo se dice el cuando show? Toda maikina. Broma. Broma. SoLoki. ToLoki. ¡Oh, Dios! <risa> ¡Llámale! ¿Oye? ¡Llámale! Yo tengo duda. ¿Alcanzó a escuchar cómo se oye el panda show o no? Ah, no, no, pero ya tengo que hacer una broma. Ya, ya, por favor. Ay, está llorando Lani. niña. Ah, yo estoy llorando. No, ¿No escuchaste? Ni que fuera el panda. a ella. Sí, está llorando. Melanie, está sí, llorando. Sí, tú no le quieres llamar. Chale, pero viste cómo... Y me dijeron que ya a basado de mal. Ya, surpa. Ahorita te ibas a tener el matrimonio. No, no. Ah, chintrolo, porque yo? Oye, pues gracias por comunicarte Israel. Te mando un abrazote. Dale, no, no, no, no, ¿Qué? Pues ya la broma ya terminó, ya. Tú lo que querías, ¿no? Me he reído, me he reído de todo esto. le dije esto, ya... Porque, a, ver, a ver, tú mismo dijiste que tuvieron mucho tiempo sabático y que regresaron Y tú dijiste, Panda, ya no la soporto, ya te ayudamos o sea, ya. Tú lo dijiste, Israel Ya, pandita, dile lo que quieras, llámale Dale, le estamos marcando Las brumas en el Panda Show Claro, música La mejor FM Híjole, a ver Llamada se cobrará Ya la pagó, ¿verdad? Ya lo apagó Oh ¡Ah! ¡Ah! no manches! Sí, ya ni le dieron los mentes era el corto canis. Perder, Perder a una instructora de gym de Oh Ya lo apagó Ay, Apagadísimo Oye, ¿y está muy lejos de donde estás tú el ese gym? Hasta el cuerno, yo estoy en Catupeque y yo estoy en Interloma No, hombre, no, no, sí, lejísimos, ¿no? Y ahorita, con el tráfico y todo, yo creo que fácil te avientas una hora, ¿no? Mínimo. Yo, no yo creo que valdría la pena de que fueras, la neta. Pues hay A ver, le vamos a marcar al hermano. A ver, vamos a ver si él contesta. A ver, y entro. Su hermano, ¿cómo se llama? ¿Qué tal? Bueno. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo está la birra? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Oye, ¿qué crees? le sí, hizo la broma y ya salió de control, creo. <risa> porque estás, estás en el panda. Háblale, cuando para que no me... Bueno, ves? no, no ves? se salió de control. Te mandaron la fregada. Ah, eh. el... <risa> Hola, Isaac. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. <risa> Oye, ¿no estás cerca de Melanie, la exnovia de Israel? No, la novia. <risa> ¿Estás no, cerca no está de ella? Aquí. No, no estoy cerca de ella. Oye, ¿anda en la academia, va? Sí, sí, sí estoy. Sí, no ya manches, me si tienes no el teléfono? No man, no más, necesito que me conteste el teléfono no tienes el número de alguien que esté con ella? no, la neta no. No manches, saca, ayúdame, ¿cómo? ¿No puedes lanzarte rápido con ella? sí, pero sí, si quieres, por ah. <risa> Dando el cuñado a la academia <risa> <risa> No lo puedo creer, pero de verdad bien salsa tú acá. Y, y ahorita bien chillón. Oye, Isa, ¿cómo te cae Israel? ¿Es buena persona? Bien, eh. Sí, es una persona. ¿Y, ¿Y crees que merezca a tu hermana Melanie? Eh, pues eso ya es decisión de hecho. Sea, no, si te estoy preguntando a, es a ti, o sea, tú como hermano y como hombre, ¿crees que se la merezca? Por lo que yo he visto, pues sí, sí. Oye, ¿y tú crees que Melanie, ya que la conoces y entro al mismo tema, crees que le perdone el tema o no? Porque supuestamente se estuvo besando con la maestra de, de música, de canto. <risa> No, pues, Estás viendo que es una broma pues. ¿Estás muy lejos de la escuela, este Isaac? ¿Dónde está tu hermana, de la academia? Como a 10 minutos, creo 15 Híjole, no está lejísimos hermano Bueno, pues ni modo, Israel Ahí nos platicas cómo acaba la historia <risa> Bien, está rápido estoy bien, está bien Sí, se como los videos, panda, nada más lo no llegar aquí. Bueno, no, de, digo, tengo que continuar en el programa, entonces claro. les marco en un ratito para que aclaremos esto, ¿les parece? Sí. No, pero no es aquí, Yo ¿eh? si le hablo a Dime cómo se oye el panda show, Israel. <risa> a toda máquina. Si me permiten, hacemos una revisión, ¿te acuerdas de Israel hace ratito? Le hicimos una broma a su novia. ¿Qué onda, Israel? ¿Ya sabes algo de Melanie? Pues le llamamos a Isaac, le pedimos que fuera, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y entonces, pues, no, no lo dejaron salir y, y fue su papá porque creyó que era una emergencia. Entonces fue tu suegro. ¿Cómo se llama tu suegro? Mi suegro es Arturo, pero okay. pero pues ya Yo, él, le tuve que decir que fue una broma a él. Ok, fue Arturo y sacó a Melanie o antes de que fuera por Melanie. A ver, ¿qué onda? Fue Arturo, sacó a Melanie de su clase y Ajá. Melanie solamente me, le pasó el teléfono y Melanie solamente me gritó y me dijo... ¿Es en serio que trajiste a mi papá? Y me colgó. ¿Y ya no has tenido contacto con ella? Sí, hace rato me marcó y como creí que ya no ibas a marcar, pues le volví a, le contesté, y ya le, y me dijo, ya me dijeron que es una broma, está bien enojada, de hecho le corté la llamada por contestarte a ti. <risa> oh, chiquillo, a ver, pues vamos a marcarle para aclarar todo, ¿ok? Entonces prácticamente tuviste que revelarle al papá de que era una broma y ella se lo, y él se lo dijo a Melanie. ¿Entonces no alcanzó a escuchar cómo se oye el panda show? Creo que no, no la alcanzó a escuchar, pero ya me bueno. mandó el cuerno porque ya le dijeron, la regañaron de ella su trabajo y que según ya hasta la corrieron como instructora, nada más por la llamada. Ah, ah, eso no, ya, ya, ya, ya, esa no es cierta, <risa> no tienen nada que ver. <risa> ok, bueno, vamos a marcarle este a, a su número, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a ver si contesta. De menos para aclarar todo, las bromitas están en el Panda Show. Mmm, bromas. Hola, mi querido pandita. Te quiero mandar un, un saludo a todos los que escuchan a los pandas fans. Y aquí, como siempre, al siguen escuchando tus bromas, pandita. Un saludo. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. ¿Entras tú o entro yo? Como quieras. quieres, entro yo. Ok, vas. Bueno. Oye, este... Nada, es que te dije que era una broma y que ya será tú, estamos tuyos tú solos en la línea. Uh -huh. Pues ya está el responsable, man, ya está el responsable, soy yo, pero ya está el que me ayudó a hacer esto. Uh -huh. Es el pandita y nada más te quería preguntar para que no se perdiera la costumbre de que cómo se escucha el panda. <risa> panda, habla, no manches. <risa> panda. No manches, se está pasando de lanza. ¿te acuerdas cuando escuchamos una broma que le dijo ahí? <risa> uh <-huh. risa> Cámara, panda, ya estás haciendo sudar otra vez, no piensas que estoy bromeando. Baby, neta, es una broma. Ok, sí te creo. <ríe> pues ya, nada, pues deja que conteste el panda que se digne a contestar. Panda, ya no manches. Baby. Sí. <ríe> ¿Qué pic? Pues no sé si ya se me fue la llamada. Bueno, ¿me escuchas? Uh -huh. Pues nada, si era una broma... Nada, perdóname por hacerte la broma si, ya, si, si te causé problemas Te digo que si quieres yo voy y hablo O algo así, lo que quieras Sí, gracias ¿Estás muy enojada conmigo? Voy regresando ¿Qué pasó Israel? ¿Te ¿Qué pasó? Qué, ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? Me tuve que ir al baño ¿Ya hablaste con ella? <risa> no ¿Ya, más, ¿Ya lo bueno, aclaraste o No <risa> Es que yo te dije, entras tú, entro yo. Pues dijiste, entro yo, me fue al baño y ya no supe, ¿qué pasó? Pues sí, fuiste como 15 minutos, ¿qué fuiste a hacer? Pues a hacer pipí porque ya me andaba. ¿Ya aclaraste todo? Pues ya te la aclaré, pero no sé si me creyó porque no te vi a tú. Su... Pues yo ahorita que regresé, nada más estaba el tú, tú, tú, tú. A ver, pero explícame, ¿te contestó, se arreglaron las cosas o qué onda? Pues nada, es así como la viste, nomás he estado diciéndome... Ajá, sí, ajá. Es que yo no la escuché, ¿no entiendes que fue al baño pedazo Ay. de soquete? <risa> <risa> o sea, ¿quieres que te explique cómo voy y cómo los pandas hacemos pipí o quieres más claro cómo? Sentados, <risa> ¿no? ¿Te, te colgó o qué onda? No, nada, no, pues te digo que pues, de repente me cortó, no sé si tú le cortaste o yo, ella me cortó. ¿Pero cómo le voy a cortar yo si yo no estaba aquí? <risa> te bueno, entonces... Te digo, pues nada más me está contestando bien Y ahorita le dije, es una broma del panda. Y también le dije, ¿cómo soy el panda show? Y no sé dio nada, que bien tonto ahí. A ver, a ver, déjale Marco y yo hablo con ella. A ver, Marco, Marco, mar márcale, márcale. De las bromas en el panda show. Excelente. A ver, entro yo, entro yo, ¿eh? Bueno, entra tú. Claro, música. ¿Cómo se llama? Melanie. Melanie. Bueno. Melanie. Hola. Soy tu conciencia. <risa> Melanie. Hola. ¿Cómo se oye el panda show? ¡A toda máquina! ¡Fue broma! ¡Fue broma! <risa> Melanie, Israel, tu noviecito te hizo una bromita, mija. <risa> oye. ¿Qué sentiste cuando supuestamente te hablaba el jefe de control escolar y te dijo que se estaba besando? <risas> Oye, es para Mami. que cuando, cuando el tal Fernando dijo que si eras la tía, te hubieras dicho, no, no, no, no, no, no, yo soy la novia. Pero bien no, que recibiste. Me a más en ridículo. Bien que recibiste toda la información y hasta preguntas hiciste, Melanie, eh. Sí, sí, para Oye, ¿te hago una pregunta y me contestas, la neta? Claro. claro dime, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? <risa> pues no me que estaba haciendo ejercicio, no sé. <risa> Pero ya viste, por apagar el teléfono, se le habló Isaac, se enteró el papá, uh -huh. se armó una rebambaramba, fue sí. a tu lugar de trabajo, te es, todo por acá, apagar el teléfono y ponerte aquí bien en <risa> Quiero disfrutar mi clase. ¿De qué das clase, Melanie? De De Zumba, órale Pues te van a zumbar mi querido Israel Dile por qué le hiciste la bromita No, pues no nada más insectos, para que me dijo que había enseñado esto y todo, pues ya le dije que no, que eso no iba a pasar nunca. Para que veas cómo los sueños en el panda show los hacemos realidad. ¿no? Mira, sí te hizo tu bromita y chida. Pero bueno, espero que entiendas, fue una bromita por parte de Israel. Juntos han escuchado el panda show, te hizo la bromita, así que mira, ya puedes decir y puedes levantar la mano de que yo fui bromeada en el panda show. Okay. dígame par de tórtolos. ¿Cómo se oye el panda show? A toda máquina. Se a toda a máquina. Máquina. Panda Show De una vez te lo aclaro, el panda show sin censura solamente está en Claro, música. ¿Te quedó claro? Y vámonos con más bromas y tengo Angélica. ¿Qué onda? ¿Cómo andas, Angie? Bien. ¿Qué estás haciendo? Este, acabando de cenar. Ay, qué rico y qué cenaste. Este, caldo de res. Oh, órale hecho por tus manitas. Sí. Invita, invita. Oye, ¿y no le pusiste chambaretín? Sí, sí tiene. Y verduritas de cuáles? De todas, papas, wow. calabaza, este, zanahoria. Ay. ¿y te, ¿Y te gusta mucho la verdura? Este, más o menos. Ah. El lotito no le pusiste? Bastante. Eh, hijo de Kalimán. Oye. Pues invita que saliendo el ratito voy para tu cantón o qué. Sí. ¿Dónde vives? En Ocollo acá. No, pues estado de México, ¿no? Ajá. No, de aquí a lo que llegué ya mendigo caldo de res va a estar hecho ¡Ah! todo. No. <risa> mi querida Angélica, platícame, ¿para quién la bromita? Para mi hermano David. Órale, ¿qué broma para David? Este, le voy a decir que es que ya tengo dos años que me separé de su papá de mi México. Ok, dos años. ¿Y cuánto duró la relación con el papá de tus hijos? 21 años. Ah, caray, 21 añotes. Uh -huh. ¿Y qué pasó para que después de 21 años, adiós? Ah, pues. Me corrió de mi casa, me sacó con mis hijos y él se quedó con la casa. ¿Él te corrió? Sí, él me corrió. ¿Pero por qué? Porque ya teníamos muchos problemas Me pegaba mucho Entonces yo era lo lastimado y me regresaba Y así ¡Ay! ¿Pero cómo permitiste que te levantara la mano? Ah, porque yo tenía miedo Salir adelante con mis cuatro hijos Pues no, de... Angélica, no Yo creo que ninguna mujer Debe permitir Que ningún idiota Ya sea el esposo, el novio Quien sea Les levante la mano, ¿por qué? O sea, ¿miedo a qué? ¿A quedarte sola? Uh, no, bueno, no, porque ahorita yo ya vivo sola con ellos. Y no, yo me siento muy bien, yo jamás regresaría con él. Ah, bueno, ya viste, te tardaste en tomar sí. la decisión y estás ya... Ahora sí, que más vale sola que mal acompañada, ¿no? Sí, de hecho, es lo que yo le digo a mi mamá cuando platico con ella. Los mejores años de mi vida los perdí con él. Y ya viste, andabas toda temerosa. Ajá. Oye, ¿y cuántos hijos tienes, Angélica? Cuatro. ¡Ándale! ¿Y de qué edades? Una tiene 22 años, la otra tiene 17 Ajá Mi otra hija tiene 12 y mi hijo 12 Te diga, 9 Ah, yo dije, órale, pues son cuatillos, ok 9, 12, 17 y 22 Ajá Ahora, bueno, a lo mejor entre tú y él habían problemas Pero también sacó a los hijos, también los corrió sí, también Y eso, ¿qué crees? Que lo haya motivado se juntó con otra persona. Soquito. ¿Y la metió a la misma casa? Ajá. De hecho, ahorita ya esa persona se fue y lo dejó. Chale, ¿y cómo se llama tu ex? Luis. Y yo supongo que a Luis tu familia no lo puede ver ni en pintura, ¿no? Exactamente. De hecho, me están ayudando para la pensión de mis hijos, para que yo esté metiéndole Ándale, o sea que andas peleando. Ajá. ¿Pero para qué? Si el otro... ¿Valdrá la pena echarle dinero bueno al malo o no? ¿O tiene buena chamba? No, ni siquiera, no, pues pobre, dice, <risa> mis hijas, porque pues, luego así que lo llegan a ver en la calle o mis hermanas dicen, hasta lástima va a verlo. Chale. ¿Qué? <risa> Qué feo que las hijas se refieran hacia el papá, pero imagínate, mm. oye, y supongo que no tienen contacto tus hijos con el papá. Ah, porque él es de los que dicen que mis hijos tienen que ir a verlo. Él no. Ay, chale. Está complicado Bueno ¿Y qué bromita para David Con esta linda historia familiar, Angélica? Le voy a decir que Vino Luis a buscarme Y que me pidió otra oportunidad Y que voy a regresar con él eh. Y que me ayude a vender Porque como yo construí otra otra casa no decir, Voy a vender mi casa Que acabo de hacer ahorita y A ver, a ¿con, ¿con quién vives? ¿Con quién vives sola. tú actualmente y tus hijos? Sola Solita y tus cuatro hijos ¿no? mis tres porque ya mi hija la grande se casó Ah, entonces con el de 17, 12 y 9 okay. Ajá ¿Y dónde vives? ¿Tú lo construiste? Sí, yo lo construí Ay, mira, y andas pidiendo pensión Si andas acá bien rico <risa> Mar, <¿vato tú? risa> ¿Quién te ayudó a construir o qué? No, yo solita ¿Tú trabajas, Angélica? Sí, yo trabajo. Imagínate, mujer emprendedora, chichigua, como debe de ser. Y soportando tanto. Ok, bueno, entonces le vas a decir a tu hermano que vas a vender donde construiste. Ajá. Para comprarle un taxi, ¿Un taxi? al <risas> hijo de Calimán. <risas> ¿Pero qué? ¿Le vas a decir voy a vender o le vas a ofrecer la casa o cómo el asunto? No, le voy a decir ayúdame a buscar un comprador. Porque voy a vender este, Como él vendió la casa de mis papás Ah, y está el gancho Ajá, te voy a decir Ayúdeme a buscar un comprador Ok, oye, su supongo que Luis y David se llevan del nabo Este, pues Primero cuando yo me vine Según se hablaba Pero después hubo unos problemas y creo que se volvió una pelea. ¿Qué edad tiene Luis? 45 años ¿Y a qué se dedica? Aparte de nada este, Me parece que es chofer En una fábrica Ok, Pero perfecto antes traía un taxi Híjole, ¿estás segura de la broma? Ajá <risas> Pues vamos a pegarle porque la diversión está en este casto show Mmm, bromas ¿Qué onda pandita? ¿Cómo estás? Aquí te saluda Brian de Kansas City, Missouri Un saludo para todos los chapines hoy de Guatemala Te sí. oigo desde hace tiempo Saludos y para adelante siempre Las bromas en el Panda Show Claro, Excelente Sal, Angélica, con todo sí. Lista, mija. Háblele fuerte. Sí. ¿Bueno? ¿Bueno? Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién habla? Soy Angélica. ¿Ah, qué pasó? Oye, te quiero pedir un favor. Uno es que tengo un problema. ¿Qué? ¿Qué estás? ¿Dónde estás? Pues en mi casa. Oh, ya. ¿Es que qué crees? ¿Qué? Que vino Luis aquí a la casa. Ajá, ¿y luego? Y pues me dijo que... ...que quería hablar conmigo... ...por todo lo que ajá. estaba pasando... ...ya ves ahorita de que me enfermé... ...ya se enteró... Ajá. ...y vino a verme... ajá ...y dice que... ...que bueno, ¿tú cómo ves? ...es que dice que quiere que regrese con él otra vez... ...y que me lleve a mis hijos para allá... ajá ...y... ...pero dice que para que me pueda regresar la casa y todo... ...pues que nos vayamos a vivir otra vez allá... ...y él me propone que venda yo esta casa... ...porque pues ya y que le compre yo un taxi ajá. para que se ponga a trabajar ajá y quería yo ver si tú me puedes ayudar a buscar un comprador ya ves que yo aquí ni me gusta donde estoy yo ya ves que yo siempre en mi casa ajá y he estado peleando harto por mi casa ajá cómo ves pues sí comprale el taxi vende tu casa y, y ya para que después otra vez se lo quede la otra pues a lo mejor él ya cambió Y ahora sí, como ya se quedó solo, ya ves que la vieja se fue y dice <coughs> que ahorita es cuando ya sintió que ya está solo y que extraña a sus hijos y que quiere ah, que regrese. Pues está, pues está bien, por eso te digo, pues está bien, ahorita váyanse para allá, eh, le compra que su quiere, taxi. Que quiere recuperar ¿Eh? a sus hijos y que me quiere recuperar a mí y que Ajá. para que ya vivamos bien. Y que a ¿y no, tú no quieres recuperar a él? Pues es que yo sí sentí feo cuando se llevó la vieja esa. Pues ahí está entonces. Ayúdame pues a buscar... Sí, yo, digo, yo digo que si vendas tu casa, le compres tu taxi, cuando otra vez se aburra o se canse, pues ya otra vez te dejes sin nada y pues te vayas por la calle otra vez. Es que yo no lo he podido olvidar, en verdad que sí lo quiero. Pues está bien, pues sí, yo qué te puedo decir. hay un comprador o un comprador, pues ahí no puedes vender. Acuérdate que se puede vender, pero entre nosotros no puedes venderlo hacia cualquier gente. Pues sí, pero yo te hablé para que me ayudes a buscar un comprador, no para que te burles de mí. No, pues el comprador, ya te dije, pues véndeselo a Beto o al Charlie o a Fabiola o a Karin, a ver a quién se lo vendes, Cómpramela tú. A ver, le vamos o sea, a decir una cosa. sabes cuánto regreso. me costó levantar esa casa? Por eso, a ver, te estoy diciendo una cosa. Regrésate para allá. ¿A quién le puedes vender tu casa? Pues véndesela a tu papá Alejandro. No, pero... pero es el, él es el único que tiene dinero para poder comprarla. Por eso, buscan un comprador. Ya yo hablo con mi mamá, ya mi papá, y le digo que pues, la tuve que vender porque yo necesito comprarle un taxi a Luis para que nos pueda sacar adelante. Yo solamente quiero por que eso, me A ver, para escúchame, conseguir. a ver, escúchame, te estoy hablando. Para poder nosotros vender, a ver, mira, ¿quieres venderla? okay, vamos a venderla. Necesito que tengas tú los papeles de esa casa, del terreno completo y de la casa, para ya yo poder tengo. enseñarlos y, y este, ya los tengo, y poder venderla. Mándame fotos entonces para poder venderla. Te voy a mandar las fotos, pero quiero que me ayudes a a venderla. Ah, pues por eso mandame las fotos y ya este, ya la empezamos a ofrecer. Pero primero tienes que hablar con con tu papá y ya, porque si no va a decir que ya se la estoy robando. ¿Pero por qué? Si yo te estoy diciendo a ti, además yo fui la que la levantó. Por eso, por a ver, ya te acuerdas de que está especificado que no se puede vender con otra persona, solo con los mismos de la familia. Bueno, pues tú habla con él y dile que la vas a vender y ya. Bueno, si a ti te interesa, dime cuánto me das, en cuántos pagos si y yo te la doy a ti. Pues si no tengo dinero, yo como te la voy a comprar ahorita. Es que yo quiero que me apoyes en serio, no manches. Tú sabes pues que de tu estoy... hermano no recibimos apoyo y ver, te hablo pues te a ti porque, apoyando, a bueno, ver, dime, escúchame. a ver, ¿nos llevamos bien o no? Y siempre ¿Eh? en todo, ¿nos llevamos bien o no? Y siempre en todo estamos unidos, y de ahorita. Pues yo, a ver, no yo, me te ayudar, apoyando. ¿O no, no quieres ver, que recupere apoyando. yo mi casa de allá abajo? Nah, y ahora sí que ahí sí yo no me puedo meter si la quieres recuperar o no. Yo te estoy diciendo, ¿quieres que te ayude? que okay, mándame los papeles y yo la empiezo a ofrecer. Es me lo quieres pues, no los papeles. Pues por eso, dije las fotos, mándame las fotos para yo poder empezar a venderla. ¿Pero tú me vas a apoyar con mi mamá y con mi papá? No, yo qué te voy a apoyar ahí, si estás viendo que a mí no me quieren ni ver en su casa. Tú sabes que ahorita con ellos yo no tengo ningún contacto, yo no hablo con ellos, yo no sé nada de ellos ahorita. Tú sabes que yo salí mal con Alejandro y yo ahorita no me hablo con él. Sí, pero yo creo que todos tenemos una segunda oportunidad, ¿no? Y yo, bueno, él me pide otra oportunidad. Dice que ya que sea la última que nos vamos a dar. Por eso, a ver, ya te estoy diciendo, eso ya es cuestión personal. Yo ahí no te puedo decir, ¿sabes que Sí, dale otra oportunidad o no, le des es otra. Eso ya es cuestión tuya, yo ahí qué chingada puedo hacer. A ver, mira, yo quiero... Yo quiero hacer otra vez el esfuerzo, es por, por mis hijos. ¿O no te Acá. interesa? ¿A poco a ti no te duele ver cómo anda mi hijo luego aquí? O todo pues lo que sí, le hacen pero, aquí. Pues sí, pero a ver, aquí la importante y la que tiene que tomar las decisiones eres tú. A ver, si yo te digo, ¿sabes qué? manda a la chingada y ya no. ¿Me vas a hacer caso a mí? Y pues yo lo único que te puedo decir que aunque se opongan todos, yo voy a regresar a mi casa voy a regresar con Luis otra vez. Por eso, está bien. mira, es lo que yo te estoy diciendo. O sea, a la última la decisión es tuya. Si tú vas a regresar con Luis, mira, es estupendo, De verdad, y si no lo tomes a mal. O sea, ya, si yo te digo, a ver, como te voy a repetir, si yo te digo, ¿sabes que mi madre? No le hagas caso. ¿Tú me va a hacer caso a mí? Pues es que como hermano, tú me tienes que decir, me tienes que dar un consejo. Por eso, a ver, yo te estoy diciendo el consejo y dices que no te apoyo. Te Pero, estoy diciendo, mira, ¿sabes qué? Mira, está bien, regrésate con él. Si él dice que ya cambió, qué bueno. Y si no, va a pasar lo mismo, vas a vender tu casa, le vas a comprar su taxi, y se aburre de ti, te va a mandar la chingada y te vas a quedar en la calle. Eso es lo que yo pienso. Pero lo que tú quieres es regresarte con él, pues regresa a ti. Pues sí, es que ya tomé la decisión, ya mis hijas, ya hablé con ellas. Y ya nos vamos a regresar. De hecho, ahorita yo les dije que empiecen a empacar sus cosas. Pero yo quiero que sí. me ayudes para venderla, para que yo pueda comprarle el taxi que él me está pidiendo. Por eso, ya te estoy diciendo, mándame las fotos de los papeles de tu casa y yo la empiezo a ofrecer. En eso es lo que quiero que te apoye y yo te apoyo, yo la empiezo a ofrecer. Bueno, ya, te voy a mandar las fotos que me estás pidiendo. Sí, está bien. Y ahí en el mensaje te voy a poner, este... ¿Cómo se oye el panda show? Ah, pues, ¡A toda máquina! Fue broma, ¡Fue broma! ¡Qué bueno! ¡Felicidades que regresas con Luis! ¡Me da mucho gusto! ¡Es tu bronca! ¡A mí se me resbala! ¡Son tus problemas! ¡Yo qué! David, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Yo creo que tu hermana y todo el mundo esperábamos que te la ibas a poner bien broncudo Pero no, vea. No, pues eso ya era personalidad que la vean las cachetadas Oye, pero nos pintó que realmente Luis se portó muy mal con ella, ¿no? Así es Oye, pero si ella te dice voy a regresar con Luis ¿Por qué no le dijiste? Ni él Yo lo dije desde el principio, no le dije que para qué, para que te quede en la calle, pues está bien que lo haga. No, le dijiste, bueno, pues es tu problema, te va a pasar lo mismo, después que te cambie con otra, pero jamás perdiste la postura, cosa que nos da mucho gusto, eso es de un buen hermano. Angélica, dile por qué la bromita, David. Ah, porque como ahorita que me enfermé, estoy sola y no... Ya me aburrí, estar aquí encerrado No, y aparte se te nota, tienes una tos de perro <risa> Y viven muy lejos el uno del otro, ¿o qué onda? Eh, Nada, no, estamos como a, en carro, yo creo como a 20 minutos Ah no, bien cerquita, pero neta te sientes sola, Angélica, ¿es verdad? Sí ¿Y por qué no te consigues un novio? Creo que estás en tu derecho, ¿no? Ya, tiene alconil ¿Tiene qué? <risa> alcohol ¿Al, ¿Al Comín? Conín, con él, conín. ¿Conín? ¿Qué es el Conín? El Conín es una estatua que está por la carretera 57 en Querétaro. Ah. Que es algo parecido el vato con el que ah. con el que lo hemos visto. yo Yo pensé <risa> que tenía con... Con Indepilas. <risa> De menos. Pero bueno, familia, díganme, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. El Panda Show, Panda Show. Marcelita ya los está atendiendo en Telegram. 553-726-3482. Y este miércoles tengo a Emanuel. ¿Qué onda, Manolo? ¿Cómo andas? Muy bien, perfecto. ¿Qué haces, Emanuel? ¿Qué me cuentas? Platícamelo todo. <risa> <risa> pues, como Pues la broma, pero bueno, está bien Muy bien. Sí, este... muy, tan muy bien, pero muy muy tarima <risa> ah, No sé, no, a ver, espérame, espérame. Déjate adivino. ¿Estás nervioso? Sí, un poco. Tranquilo, Emanuel. Primero estás hablando con tu cuatel panda. Relájate. Es una bromita. Ahorita me dices de qué se trata. Pero disfrútala, Emanuel. ¿O no? Sí, es que como lleno el trabajo, siempre el panda, bueno, mi patrón pone todos los días al panda, pues ya sé más o menos por dónde voy. Y si lo llegan a subir al canal de YouTube, pues ahí me van a estar borrando también. Ah, bueno, ahí sí yo no lo sé porque nosotros no subimos al canal. <risa> ah, todo lo oficial está en el on-demand de Claro Música, así que dile a los piratas que no la suban. Oye, entonces el patrón donde trabajas pone el panda show, me estabas platicando. Ah, sí, pone el panda todos los días Mi patrón llega aproximadamente sobre la una de la tarde Ajá. Yo llego a abrir, hago todo Y lo primero que llega a hacer es cagarme Bueno, después ya pone el panda <risa> <risa> Primero llega, te caga y después le pone el panda Eso está genial, Emanuel Platícame, ¿para quién la bromita? Ah, es para mi mamá ¿Se llama? Eh, Mónica Mónica, muy bien, ¿vives con ella? Sí, vivo con ella Ok, ¿y ella dónde está? ¿Y tú dónde estás? Eh, yo ahorita voy caminando rumbo para el centro del pueblo aquí donde vivo. ¿Dónde vives? En Santa Clara, Cuyupén. Esto está en... ¡Puebla no! ¡Puebla no! <risa> ok, bueno, ¿y qué bromita para tu mamá, Mónica Emanuel? Bueno, este, con mi mamá, como últimamente, bueno, tengo una novia aproximadamente hace dos meses, y tarde a mi casa... Uh -huh. Pero mi mamá por me conoce, de que soy medio desmadroso y cosas, piensa que me voy con una diferente Ok, una, una diferente parte de tu novia Ajá ¿Y por qué piensa eso? Ah, porque el otro día llegué medio marcado del cuello y... Y chupeteado. Y no llegué de días a mi casa <risa> Hijo de Calimán, hijo, ¿quién estuviste? ¿Con tu novia o con otra? No, no, no, con mi novia, 100% cierto O sea, que prácticamente estás metiéndole chido, tú y tu novia están echando el romance chingón. Oye, pero dile, dile que no sea tan efusiva, o sea, de menos que te deje marcado donde no se vea. Pues no, pues que le dé chupetones. En una parte más obscura. Ah. Bueno, entonces llegaste, tu mamá vio los chupetones y qué te dijo. Eh, pues nada más me dice que usted protección y que es lo otro. Yo y mi mamá llevamos una relación muy abierta. O sea, si realmente me voy a hacer eso, le digo y no se enoja, nada más dice, cuídate, si sale embarazado es tu pedo y así. Ok, perfecto. ¿Cómo se llama la novia? Eh, el odio. ¿Cómo? El odio madre. Es neta, güey sí. y, y bueno, de menos tienes alguna cuestión de que le digas de cariño Porque, ¿cómo, ¿cómo le llamas a ella? Le dices este... mi amor, le dices chiquita, bueno, bebé, princesita ¿Cómo le dices? Le digo, bebé, tu amor Es que es mejor porque imagínate tú acá bien cachondo y de repente que le digas, "Ay, así, bebe, así, bueno, está chingón", pero que le digas, "Ay, más elodia, más", pues no. no sé tú? Pero a mí no se me piwiwi, compadre. Neta si ya Melodia? Sí. Chale, imagínate cuando esté en una comida, pásame una cerveza, el obvia. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> sí, su nombre está de super bullying. Ok, bueno, ¿cuánto tiempo llevas con el obvio me decías? Este, mes y medio, dos meses y no Ah, Cañón, bien poquito, ¿no? <risa> más o menos. Oye, pero entonces sí le están pegando chido. A ver, dime, carnal, en estos dos meses o mes y medio, ¿cómo cuántos <risa> el odio se han aventado? Como uno por semana. Ah, te cae, o sea, <risa> bien cumplido. Bueno, entonces, ¿qué bromita para mamá con estos antecedentes? Este, va, el contexto es de que estábamos en su casa, este, pues, Medio cachondos Estaba yo haciendo el hombre araña Y llega su hermano Llega su hermano Y su hermano es policía Y aquí Ay. solamente vive Ella y su hermano Son nada más dos hermanos okay o sea, ¿no viven con los papás? No ¿Y eso? ¿Por qué? Este, su hermano es policía y, y ella vino a visitar a su hermano Un tiempo ¿Y, y se quedó Exactamente O sea que los papás viven en otro pueblo O en otra ciudad Pues, plan, algo así yo, yo se me olvidó ah ok entonces bueno entonces él está viviendo o más bien ella está viviendo con el hermano y ya no se regresó al pueblo bueno y luego este pues llegó su hermano nos acachó me empezó a gritar y yo que me salgo corriendo sin camisa y estoy escondido en un bote de basura junto a las escuelas ah. <risa> y que de repente tiene que llegar el hermano para que pongamos esto acá de emoción ¿no? Ah, exacto. Ahí pues estaba pensando que entras tú como el hermano y lógicamente su hermano llega con patrullas, con tus otros compañeros. Pero pero no podemos hacer tanto así porque estás hablando que estás en un pueblazo, güey. O sea, ¿cómo se llama el pueblo ah, donde vives? Ah, eh, Santa Clara, pero estamos muy cerca de Puebla, Sí. Ajá, de la ciudad de Puebla. O, o, más o menos, ¿qué es tan cerca para ti? 15 mm, minutos. Ah, ok. Órale, va, que chutas. ¿Cómo se llama el hermano? Le ponemos cualquier nombre. Tu mamá no, no sabe el nombre, ¿no? Pues sí, no no sabe el nombre, pero se llama Sergio. No, pues mejor le ponemos el odio. Que sean el odio y el odio. <risa> bueno, bien, Sergio. Sergio me late cacahuate. Ok, ¿y por qué la tienes imaginada la broma? Digo, está chingona, pero... ¿Por qué escondido en un bote de basura? ¿Le vas a decir que vaya por ti, que te lleve ropa o qué onda? Exacto, como me salí sin camisa, pues siento que me lleve de ropa. Otra cosa, el pueblo como es pequeño, pues pueblo pequeño, no grande. Pero, y a pero, pero mamá... aquí te estás contradiciendo, porque yo te estoy diciendo que es un pueblazo. Me pides que lleguen patrullas y dices que estás bien cerquitita. No. Prácticamente es Puebla. Es un Puebla, <risa> ¿no? Pero... ¿Sabes qué? A ver, ¿a cuánto tiempo estarías más o menos? Imaginándonos lo que me estás narrando, ¿a cuánto tiempo estarías de la casa de tu mamá o de dónde vives? Ah, de la casa de mi mamá sí estaría como a media hora. Ok, mira, entonces vas a hacer la siguiente narrativa. Eh, okay. Aquí lo importante es que te, también te va a preguntar de dónde me estás hablando. Ah, este, yo soy técnico en microtrónica, este, así que yo siempre ando trayendo teléfonos y clientes. Ah, de Mecotrónica. O sea, por eso es que tienes feliz a tu novia. <risa> ok, bueno, entonces creo que está chido. Entonces, mira, le vas a decir todo como me lo estás platicando, pero resulta que el hermano está rondeando. Tú estás escondido en el bote de basura, ¿ok? Está rondeando, tú le das ahí más o menos una ubicación, una calle, esquina con tal, y le dices que si te puede llevar ropa, no, porque aparte estás en calzones nada más, o sea, no sin camisa, estás prácticamente incluso yo me atrevería a decir desnudo. <risa> vale entonces necesitas que te lleve ropa pues están rondeando, está rodeando la patrulla ok, entonces mamá ven a ayudarme, le narras la situación estaba con yo con el odio, me estaba echando un rico acá, un faisán. llegó el hermano, yo estaba pero acá trepadísimo me salí por la ventana y ahí es donde yo creo que puede cuadrar que estás en cuernavaca compadre o sea, <risa> y, y bueno hasta que llegue el momento y que yo voy acercándome y, y bueno vamos diciendo ahí está y a partir de ahí improvisamos, ¿te parece? Perfecto. Órale, pues vamos a pegarle, pues ya dijiste, las bromas están en el Panda Show. Mmm, bromas. ¿Qué onda, pandita? Te mando muchos saludos, diario escucho tu programa, acá con mis cuates en el trabajo, te mando un abrazo y cómo se oye el Panda Show a toda máquina. Las bromas en el Panda Show. Claro, arrojita? Excelente. patrullas y todo y helicópteros. No, pues helicópteros no, pues un sí un pueblo. <risa> Sí no, no, sí, no conocen los helicópteros, ¿verdad? ¿eh? Sí. Sin helicóptero. ¿Bueno? ¿Más? ¿Qué? Este... ¿Qué haces? ¿Qué? Nada. ¿Qué vienes? Ah. Este... No. ¿Por qué? Es que... ¿Qué crees? este, ¿Que estaba yo en la casa de Elo? ¿No? Y, pues, ya estábamos aquí medidos. Pues, pues ya sabes cómo. Ya vente para la casa. y sí, llega. Y, este, este, este, llega su, llegó su hermano. Eh, espérame, espérame, espérame. Ah, llegó su hermano y, pues, nos acachó. Bueno, pues, lo estaba yo manoseando y, pues, ya sabes cómo estaba. ¿Y ahora? Oh, espero que, que me salí corriendo de su casa y, pues, ando en... Pues, como pues me voy a esconder a los botes de basura de la primaria, pero hace un chingo de frío y no traigo ropa. ¿Y ahora qué quieres que haga? ¿Dónde estás? Te digo que en la primaria, este pero a por acá está su hermano, están las patrullas por allá. No estoy escondido aquí. Te voy a traer. Sí, porque te digo, me salí sin nada ajá, ¿dónde? por do ¿En la primaria, allá donde va la diante y allá en la primaria dale, pues espérame ¡Mira, por aquí a la llego. ¡Mira, sí pero no me cuelgues, por favor porque te digo que están aquí, hay varios pues es, tu ¿Para? hermano creo que me está buscando ¿Están los policías sí pues no te digo que no me pasó tu hermano el en guardia. ah ya vi los policías te escuchan Sí, ¿cómo se llama? Pasa ahorita, te marco. No, no me cuelgues, no me cuelgues No, no te cuelgo Pásame quiero, no me estoy atrás, estoy ¿Qué? Ay, aquí estás, cabrón, aquí estás, güey ¿Por qué te viniste a esconder, güey? ¿Por qué te viniste a esconder? Pues... Salte de ahí, cabrón, salte de ahí A ver, salte de ahí, güey A ver, ¿por qué no respetaste mi casa, Cabo? A ver, vente, para, vente, vente, vente vente, vente. ahí, ¿Sí de ahí, Mira ¿sí de ahí? Me pasa dinero Lucero ¿Por qué no sí. respetaste mi casa? Cont a ver, contésame ¿Por qué no respetaste mi casa? Pues, este... Pues bien viendo una película, joven ¿Una película? <risas> ¿Una película y encuerados? ¿Desnudos? No, pasa me dinero Necesito dinero Pásame dinero ¿Qué? Voy Lucero Si no te enseñaste a respetar mi casa, yo ¿no? te voy a enseñar a respetar mar, mar. ¿Sí? ¿Qué? El otro ¿no? no está sola, saber? es mi hermana, vivimos ahí juntos los dos ¿Mamá? ¿Puedes hablar con el muchacho, por favor? Por ah, no, estás no, hablando buena con buena tu tarde, mamá, mira, Oiga, mira Le pediste permiso, Joven. ¡Bueno! Buenas tardes, joven ¿Qué tienen de tarde? ¿Ya vio la hora? Sí, no, disculpe, es que A ver, ¿dónde dónde ¿Dónde está su sol? eh no disculpe joven es que pues estoy espantada bueno pues no sé me marcó mi mi muchacho a, a ver a ver soy... que yo soy Sergio soy el oficial Sergio soy policía ¿quién es usted? sí sí, sí sí joven yo yo también conozco a, a, los, no, a los no no me diga joven dígame oficial dígame oficial porque estoy aquí en el heroico cuerpo de Puebla y me ha costado mucho trabajo dígame oficial Sí, hijo de, oficial Muévase porque no le escucho Muévase, muévase Muévase a la derecha Pasen todos los de la izquierda Los claros por un delante y los dos por detrás Dígame oficial Bueno, oficial, ¿puedo hablar con usted? A ver, yo también ocupo hablar con usted Necesito hablar con usted ¿Quién empieza primero, usted o yo? O, o si quiere lo voy a mirar ¿Y qué quiere que la mire? A ver Yo trabajo de policía en este sector, ¿de acuerdo? Y yo fui para mi casa, ahí Conocenme. vive mi hermana que se llama Elodia ¿Y qué cree que pasó? Sí Y este individuo, este bicho raro, este idiota, este imbécil que tiene como hijo Estaba montado en el guayabo, ahí de mi hermana ¡Oh Dios! Y, y en lugar de enfrentar como hombre y sí. decirme lo que pasó Se salió como perro, como delincuente por la ventana ...y se vino a esconder acá... ...y creo que no le vamos a encontrar... ...eso es lo que le enseñó usted a su hijo... No, no, no, no, no, no. ...eso es lo que le enseñó... ...y eh, pues, no le he enseñado cosas buenas... Y, pero... señora, y, por, ...y dígame por qué no enseñó a respetar a su hijo... ...dígame por qué... ...en mi propia casa... ...en mi propia cama... ...con mi propia hermana... ...por qué... Pues ¿Es, lo que, responsable, ...es lo que le enseñó usted... De... ...mire... ...le voy a decir... ...yo llegué... ...y sabe qué le estaba haciendo... ¿El Spider-Man? ¡Ay! ¿Cómo? Y aparte de todo también El charal mojado Y la caricia de sapo No hay respeto por esto No hay respeto Yo me lo voy a llevar a la municipalidad de parte lo voy a refundir Está aquí Pues se va a ser responsable Pues se, se va a ser responsable Pero usted ¿Por qué no lo enseñó a respetar? La propiedad ajena Y a la hermana ajena ¿Sabe cómo se quedó mi hermana el odia? Carajo Por eso, pero mi hijo se va a ser responsable. Ahora sí que. Pues, pues. ¿Y usted por qué no lo hizo responsable y lo hizo respetuoso? Pues está, bien, estamos a, estamos aquí está. en Santa Clara. Está dando vergüenza y todo está todo encuerado con el frío que está haciendo aquí. Sí, voy a Santa Clara ahorita oficial. No, no lo voy a Santa Clara directamente. Lo voy a llevar, lo voy a llevar a la municipalidad. Es más, me lo voy a llevar hasta Puebla. ¡Hasta la capital! ¡Y voy a levantar una querella! ¿Y sabe qué? ¡Lo voy a refundir! ¡Lo voy a refundir! ¿Sabe qué? Mi... pero pues... También la muchacha quiere. Dijera, pues es una niña chiquita. ¡Ey, ey, ey, ey! ey. Usted no se refiera mal a mi hermana Elodia. Cuando hable de ella, lávese el hocico. Por eso. Pero si lo, los dos quieren, ¿cómo? O sea, si ellos quieren... Ni modo que... Que no vamos a hacer? Yo como mamá... A ver, dígame una cosa... Yo aquí... No estoy discutiendo que ellos sean novios... Que ellos entiendan... Lo que yo estoy discutiendo es cómo este pedazo de estiércol... Que tiene su hijo no respete mi propiedad... Que no respete mi casa... Y que no respete a mi hermana ahí... Imagínese... Haciéndole la lamida de gato, por favor... ¿Sabe lo que siente uno como hermano? Ve sí, para acá. yo lo sé. Yo también tengo una, una hija. Yo también, o sea... Yo también, ahora sí, yo... Uy, yo estaba bueno. Mi hijo me dijo que iba acá adelante y no sé. Nada más se salió... Entonces usted imagínese, su hija, su princesa, su tesoro yo lo ¿sí? Sé, sí Está sí. en la casa suya propia de usted Y de repente llega Y uno ahí, un desgraciado, un bastardo y todo Haciéndole el Spider-Man, ¿usted qué sentiría? Sí, yo sí y, pues le, Que se haga responsable de sus cosas Porque pues, es que no solamente es responsable, es de educación Y usted como su madre, usted tiene la culpa, señora Si imagínese ahí... ...peinándole por la hijo. yegua... ...y aparte agarrándole la cotorra... ...pues cómo... ...le gustaría que usted sí. llegara... ...y de repente vieran cómo le... ...peinaban la cotorrita sí. a su hija... Sí, ¿Eh? Sí, yo, yo lo sé... ...yo tengo una hija... ...pues sí, por sí. eso... ...su hija merece respeto... ...mi hermana merece respeto... Sí. ...no me salga que porque... ...mi hermana hizo... ...y que también porque ella quiso... ...eso no... ¡Sí, imagínese! ¡Emanuel, ven para acá! ¡Ven! ¡Te voy a llevar para Puebla! ¡No llores! ¡No llores! ¡Te voy a llevar para Puebla! Ahí ¡No, no, yo te... Te no, no, ahí no! te voy! ¡No, no! no emp... ¡Tienes frío! ¡Que te traiga ropa! ¡Ya te van a no, dar, no, pero te... Te van a dar no, una calentada ahí nada más! ¡Dile Tomás por qué no respetaste a mi hermana! ¡Dile lo que le estabas haciendo! ¡Eh! ¡Así educó hasta desgraciado! ¡Es el ejemplo que le dio usted en su casa! estábamos en, en su casa vino una película pero y pues ya sabes cómo, cómo soy y pues eh, pues las cosas se alteraron y pues una cosa pasó a la otra y ya sabes qué pasó más voy ahora sí a la presidencia por sí, voy. Ma, ma, voy, ma, voy. No voy voy voy ma, ma. voy voy voy más más voy voy más mi te lo voy a cortar por, o bueno, aquí ya lo puse en altavoz, por favor, dile que nos disculpe y voy. ¿Con disculpas? Voy, ¿con ¿qué, qué disculpas? A no, ver, señora, usted es... se va a prestar a pedirme una disculpa en nombre de su hijo. Pues ella se va a hacer responsable, oficial. ¿Y se va a hacer responsable qué? A ver cómo, qué, en qué se va a hacer responsable. en hacerlo te la mira. ¿En qué se va a hacer responsable? En acariciarle voy. el charal mojado de nuevo ¿En qué se va a ser responsable? En lavarle voy. la cotorra a mi hermana ¿En qué se va a ser responsable? Lo que tiene que hacer usted es hacerlo hombre Sí Carajo Me lo voy a llevar a la capital ¿Ya escuchó? Voy para allá, para aquí a ¿A, ¿a dónde están? Estamos en Santa Clara Va a venir para acá Sí, voy para allá. ¿En cuánto tiempo día. llega? ¿En cuánto tiempo llega? En unos diez minutos. La y cuando, y con... cuando llegue, solamente le voy a preguntar cómo soy el panda shock, que es una broma de su hijo? A toda máquina. Fue broma. Fue broma. No es cierto, Mónica. que es una broma de tu hijo. si Sí, del mecotrónico. Emanuel. Emanuel. ¿Por qué haces esto? Ah, tú, tú siempre dices que ando con viejas, y no es cierto. Oye, lo malo es que pensara que, que andas con bueyes. Sí, Doña Mónica. Má. Má. Mamá. Ay, ya quedaste, Manuel. ¿Eh? Do Doña Moni, ¿qué es una bromita de su hijo? Dile por qué le hiciste la broma a tu machín. Sí. Ya colgó. Ya colgó tu mamá, no manches. Oye, ya no sabía ni qué responder tu mamá. Lo único que decía es que vas a responder. ¿Pero a qué vas a responder? Oye, ¿dónde, ¿dónde estás? Ah, yo me vine a esconder a un terreno por, para que no me escucharan No, pero ¿en dónde estás? ¿Dónde vives? Ah, yo eh, se llama San Francisco Sarabia, es otro pueblo. ¿Y esto Pero, está en dónde? Llegando a Tisco. ¿Y pertenece al estado de? Puebla igual. ¡Puebla ah. no! ¡Ah! ¡Puebla no! A ver, vamos a marcarle. ¿Crees que tu mamá nos conteste? Yo no creo, eh. Aparte no sé. te va a dar tus nalgadas, hijo de la gloria. está cañón. A ver, le estoy pues, marcando. Si no contesta ya puedo ir para allá. Te va a decir, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Vas a ver. Ah, que estás bien cerquita. Pues vives en un pueblo, ¿ah? ¿eh? Sí, voy a ver si voy para allá. Bueno. Va, ah, tía, ¿no? Ya. se sí, cabrón, no. No te estoy diciendo, güey. ¡Ah! <risa> tía, pero... Yo... Hola, tía. Buenas noches. Soy el panda. ¿Cómo está, tía? ¿Eh? Sí. Oiga, ¿y a dónde se nos fue la señora Mónica? Oiga, pues se iba hasta Puebla. Hijo, pobrecita, ¿eh? Estaba afligidona, pero bien afligida por su hijo, ¿verdad? Pues sí, porque dice que se va a hacer responsable porque... Ahora, no, lo ya. que yo le preguntaba, ¿se va a hacer responsable de qué? Pues yo le dije que estaba ahí echándose un tiritito con mi hermana <risa> <risa> y que le estaba haciendo el Spider-Man y que le estaba haciendo, ¿qué más me inventé el charal mojado? La caricia de sapo, <risa> peinando la cotorra. No, no, no, no, cada cosa Y nada más su hermana decía Pues me voy a hacer res Lo que es que se haga responsable Y nada más no, no, no, no. Oiga ya, no, no, no. tía Ah, ¿ya, ya llegaste a tu casa, Emanuel ¿eh, Sí, pero me pusieron ¿Te, te pusieron can O sea, ya no vas a poder entrar Oiga tía Bien, no, no vive Ahora sí llévenselo a encerrar, si quiera déjenlo 24 horas. Oiga, tía, este, ya ya le pusieron candado a su sobrino. Pues solamente así para que ya no se vuelva a despeinar la cotorra. <risa> Oiga, tía. ¿Y si no lo deja pasar a dormir su hermana Mónica no lo deja dormir ahí? Pues que se vaya con su hermana, Dios usted con el Odia. Oye, y aparte ¿qué, qué nombrecito, no el Odia, le digo que está bien feo. A ver, tócale la puerta a tu mamá, tócale, tócale, tócale. Tócale. Ah. Oye, no sabes que sí. te quiero mucho. Me prestas las llaves. Sí. ¿Me prestas las llaves? Sí. No entiendo cómo esté la logística ahí de la puerta, el candado. ¿Será una reja? Ay, ternurita, la neta, Mónica. Oye, Manuel, ¿te van a pasar la llave o no? Ella eh, ya, ya, ya entré Pero no sé, ahora no sé dónde está mi mamá Pues no, no se habrá con el Sergio Igual se la llevaron a Puebla ¿Ahí está tu mamá o no? Ah, no sé que te pasé algo malo pero mi mamá, que mamá, te voy a ¿Emmanuel tu mamá me escucha? Sí Señora Mónica, lo que pasa que Manuel, donde trabaja su hijo Todos los días su patrón le pone las bromitas Del panda show Y le quiso hacer esta bromita Dile por qué le quisiste hacer la bromita a tu mamá Emanuel Ah, Pues yo es porque siempre que digo, tarde estoy buscando de vago y que me vaya yo con viejas y que me den dinero, me, me, me, me lo gasten viejas. No es cierto, tal vez me paso junto. No, pero digo, qué bueno que te vas con viejas. Malo sería que te fueras con güeyes, ¿no? <risa> bueno, pues igual, poblano. <risa> Doña Mónica, no no llore. Moniquita preciosa, chiquita. ¿Y, y sabe qué es el Spider-Man? No quiero hablar. ¿No quiere hablar tu mamá? No te sé hablas conmigo. Pues tú dile algo. Mami, qué Ay, Manuel, dile, dile algo bonito a tu mami, dile algo algo lindo. no a tocar a tu tía, no me No, pero sabes que más pesaban muchas complicaciones. Y... No quiero hablar cuando. ¿Qué estamos chillando nosotros? Ya nos pusimos tristes. Y ¿con quién vives aparte de con tu mamá? Porque escucho una voz ahí. Eh, no, mamá, Aparece, aunque... eh, Yo y mis dos hermanos. Oye, pero avisaste de la broma, ¿verdad? Avisaste de la broma a la tía y a la familia sí porque se supone que yo iba a estar escondido en la casa de mi tía pero como hay mucho eco y estamos pegados y me ay pero tu mamá es un pan de Dios por favor dile que le mando un besote enorme y ya bien hombre sí pues me porto bien nada más que nomás debo exagerar pues ya no llegues con chupetones ya te lo dije al principio al menos más abajita <risa> Emanuel dime cómo se oye el panda show Elvio, yo llegué a toda Panda show.